esanik, ongi etorria abiei euskal herrira eta foro sozial honetara. E, Carlos, zurekin hasiko dugu solasaldia, e, esan bezala Kolombiako bake prozesuaren baitan labanan eman diren elkarrizketetan parte hartu duzu e, aholkulari gisa, eta zuri eskatuko dizugu beraz Carlos e, elkarrizketa haiek nola hasi ziren zein testu ingurutan eta batez ere gaurko egunean e, zertan, zertan dauden. Beraz, no hay dudas un anzuritza, e, ogein deituzu, gocheo hora vera a esposa que tal iteco. Es que arricazco, buenos días a todas y todas, en primer lugar a las entidades y personas que han organizado este foro este encuentro y que han eh, propiciado que en él también podamos hablar de la situación de Colombia, del proceso de paz, y hacerlo además aquí eh, en un sitio de gran significación en la memoria, en la resistencia eh, para quienes estamos intentando aportar eh, un grano de arena tal cual, Es siempre alentador mirar el conjunto de luchas que no cesan, de esperanzas que no cesan. Y por eso, eh, sinceramente, gracias a quienes desde Euskadi eh, nos apoyan y siguen con entusiasmo, con interés, lo que estamos intentando trabajar hoy en otros lados. Evidentemente cada proceso tiene lo suyo, tiene sus historias, sus particularidades y no se trata en absoluto de, de comparar, pero sí de ir buscando unas identificaciones que llamaríamos positivas, constructivas y en ese orden yo lo que quiero compartir ahora mismo es eh, con realismo, con eh, una visión que para nada quiere ser pesimista, al contrario, muy optimista, pero con sujeción a una serie de, de factores. Y trataré, por lo tanto, en estos minutos de indicar en qué va el proceso. Apenas soy un asesor allí, quizá la persona no más indicada, pero... Eh, espero transmitir precisamente ese mapa esas coordenadas avances eh, los hay sin ninguna sin ninguna duda avances muy importantes el primero fue haber roto el negacionismo que estaba imperando que se adoptó como matriz en el anterior periodo, sobre todo de administración de Uribe Vélez, que podríamos decir, yo lo tengo que decir, tuvo una connotación fascista, no de cualquier tipo de negacionismo, era negar el conflicto, negar las víctimas que se producían con el conflicto y al negar el conflicto, negar derechos, negar violaciones de derechos humanos, negar la posible aplicación del derecho humanitario, negar que hubiera un contradictor en la mesa, negar una mesa, negar un diálogo. Un negacionismo en toda regla. Eso se logró quebrar. Ha sido muy costoso quebrar ese negacionismo, pero ese es el avance, desde mi punto de vista, sustancial. Hay un conflicto, hay unas víctimas, hay unos interlocutores políticos, y por lo tanto la posibilidad de generar una mesa. Y esa comprensión la tuvo la actual administración de Juan Manuel Santos. Santos, ministro de Defensa de Uribe, que es un representante de esa vieja oligarquía colombiana, toma el relevo, llega a la presidencia y dice, esto es insostenible y esto no es conveniente. Tenemos que dar un giro, además, para poder cubrirnos las espaldas porque si estamos en una serie de campañas de orden militar, necesitamos invocar un referente jurídico que nos blinde, que nos proteja. Y efectivamente eh, hay una ley que es la ley de víctimas y hay un conjunto de medidas y un cambio notable en el discurso y se reconoce el conflicto armado y se reconocen las víctimas y se comienzan a dar los acercamientos en el año de la entrada a la presidencia 2010 2010 2011 acercamientos en ese entonces con el sobre todo las farc ep claro al tiempo que se dan los acercamientos eh, que manda a conversar a sus emisarios también continúan acciones de guerra no solamente manda a sus emisarios a conversar sino manda matar como a Eh, Santos mismo lo reconoció en junio del 2014, eh, horas antes de someterse a la segunda elección con la que quedó presidente 2014-2018, reconoce haber mandado matar al comandante Alfonso Cano, comandante máximo de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC. Eh, este golpe es un golpe considerable, no era el primer comandante de primera línea de las FARC que eh, moría o que era asesinado. En todo caso, y ya Cano había dicho, había dicho en 2010, Santos, conversemos, hay un famoso video de unas declaraciones de Cano donde decía conversemos, hay condiciones de acercarnos. Bueno, así, mientras se da un discurso, continúa una obra militar y esa es la premisa, dicen, ha llegado el momento de sentar a la guerrilla porque está debilitada. Sea esta o no la premisa, haya o no fundamento para ella. Lo cierto es que eh, en 2012 se desarrollan eh, conversaciones en una fase secreta, en una fase exploratoria, y ya el 26 de agosto del 2012 se da a conocer públicamente, eh, se conoce, se difunde la agenda, el Acuerdo General para la Terminación del Conflicto Armado y la Construcción de una Paz eh, Sostenible de una paz estable y duradera, que consta de, de seis puntos. De esos seis puntos ya se han elaborado eh, cuatro acuerdos en materias muy importantes. El tema agrario, el tema de la participación política, ese era uno y dos de la agenda. El tema cuarto de la agenda, que pasó a ser el tercero en la sucesión de temas tratados, que es el tema de las drogas ilícitas, cuando hablamos de drogas ilícitas no solamente hablamos del narcotráfico, sino hablamos de la realidad social de pobreza que obliga a millones de colombianas y colombianos a la realidad de los cultivos, llamados cultivos ilícitos o de uso ilícito. Ese tema se trató y tiene mucho que ver obviamente con el desarrollo agrario integral y el Quinto en la agenda, que pasó a ser el cuarto, que es el tema de víctimas, eh, que comenzamos a tratarlo desde el año 2014, junio del 2014, y del cual existe ya un acuerdo que se firmó el pasado 15 de diciembre. El tema de víctimas, bueno, se refiere básicamente a las cuatro columnas de verdad, hay una comisión, o se proyecta la creación de una comisión de verdad, Justicia, hay un sistema de una jurisdicción especial para la paz, reparación que va articulado a esto y eh, garantías de no repetición, que desde mi punto de vista, aunque se está discutiendo, pero que ha debido quedar en el acuerdo, eh, se refleja de manera muy, muy débil. En todo caso, esto se refiere a los derechos de las víctimas y a las responsabilidades por graves crímenes internacionales. Queda el tercer punto que vendría a ser el quinto que se está tratando, y el sexto. Ese tercer punto es el que se denomina fin del conflicto y es considerablemente denso, tiene siete puntos, el punto tercero, y el punto sexto que tiene que ver con implementación, verificación y referendación. Al tiempo que se venía, sobre todo en el tema de víctimas, avanzando, trazando algunos caminos, unas discusiones, recuerdo bien, fue finales de octubre del 2014, que se comenzó a discutir en la mesa, aunque ya había algunas propuestas, lo que serían gestos de confianza de ambas partes, actos de desescalamiento. Y efectivamente esto se fue eh, perfilando desde octubre del 2014 hasta un acuerdo que luego se hizo público el 12 de julio del año pasado, 2015, que se llamó Agilizar en La Habana, porque había una serie de obstrucciones en el propio desarrollo de los diálogos, desescalar en Colombia. Repito, agilizar en La Habana, en los diálogos y desescalar, porque ya había una experiencia de cese al fuego unilateral decretado o declarado por las FARC y hubo incorrespondencia, aunque luego entró en crisis y ahora se mantiene, porque estamos en una segunda y más fortalecida experiencia, de cese al fuego, por parte de las FARC, pero respondido eh, con un gesto que quizá es de los pocos gestos que ha hecho el gobierno colombiano, mientras ha habido cerca de 20 gestos unilaterales por parte de las FARC, uno de los gestos evidentemente importante ha sido la suspensión de bombardeos, que como bien se sabe, ha sido el arma estratégica y que ha funcionado en términos de la lógica bélica y de la descarga y el propósito del Estado contra eh, las comandancias de la insurgencia, en este caso básicamente de, de las FARC, ha sido o fue golpeada con este método de los bombardeos, fueron suspendidos. Y se fueron encaminando otra serie de actos de desescalamiento, como por ejemplo eh, el desminado de algunos municipios, ahora se está avanzando en un segundo en una segunda experiencia piloto, claro, en Colombia hay eh, muchísimas zonas que han sido sembradas con, con, con minas o hay artefactos sin explotar, etc. De los puntos, del punto tercero, que son siete, repito, que son densos, que son fundamentales, el primero es el tema del cese al fuego, sobre el cual hay avances, haya unos esquemas de un cese al fuego bilateral y de hostilidades definitivo, aunque no, y no le falta razón a las farra al plantear que ya hoy técnicamente hay un cese al fuego bilateral en gran medida, la visión del gobierno es, este será cuando haya ya condiciones de no ir hacia atrás, o sea, sea irreversible y por lo tanto, al tiempo que se habla de la del cese al fuego, hay que hablar de la dejación de armas y para ello de la concentración de tropa guerrillera. Y de eso se está conversando, y son los dos primeros puntos de ese punto tercero, cese al fuego y hostilidades, y la dejación de armas y reincorporación de las FARC a la vida civil en lo económico, lo social y lo político, de acuerdo a sus intereses, dice la agenda. Y hay algunas propuestas, repito, por ejemplo, para la entrega, que no será entrega, me corrijo, será dejación de armas, es decir, para no usarlas, para aislarse de ellas, bien sea, por ejemplo, siguiendo el modelo irlandés de un de, de, de eventuales depósitos en contenedores de monitoreo y paulatina destrucción el tercer punto del punto tercero tiene que ver con la revisión de la situación de jurídica de las personas privadas de la libertad acusadas de pertenecer o colaborar con las farc pepp aquí hay muy pequeños avances hay un Un indulto apenas ahora que cobija a 30 de los mil casi 300 guerrilleros o guerrilleras de las FARC, es un mini indulto como lo ha llamado un comandante de las FARC y es un mini indulto que apenas se está cumpliendo y con serias dificultades en el trámite. El cuarto punto, que no se ha cumplido ni el quinto, ni el sexto, ni el séptimo por parte del gobierno, tiene que ver con la necesaria intensificación del combate a esas estructuras que nosotros llamamos paramilitares, que el gobierno niega sean paramilitares y ha dicho son, son bandas criminales, pues bien, llámense como se llamen, hay que desarticular a ese frente armado de la extrema derecha que en la caracterización bien fundamentada que hemos presentado, no se trata solamente de unas estructuras armadas de unos pistoleros, sino de una serie de élites que les apoyan política y financieramente. Estamos hablando, por lo tanto, de empresarios y de políticos que deberían entender que con esto no se juega y que no han sido tocados en este proceso. El gobierno también se supone debería adelantar las reformas y ajustes, es el punto quinto del punto tercero, institucionales necesarios para hacer frente al reto de construcción de la paz, no hay casi nada. Sexto, garantías de seguridad, de eso se está hablando, en la práctica no hay. Y séptimo, garantías Eh, el esclarecimiento del fenómeno del paramilitarismo. Al tiempo que todo esto se va tratando de encajar en la dialéctica de la mesa, en Colombia se está discutiendo cuál va a ser el mecanismo de refrendación de los acuerdos. Para las FARC, la propuesta clave sigue siendo una asamblea constituyente, para el gobierno no hay lugar a una asamblea constituyente, sino que debería ser un plebiscito para el cual se está adelantando una reforma de orden constitucional y legal, que además posibilite eh, otra serie de mecanismos que den facultades especiales al presidente y que cree un órgano legislativo que eh, desarrolle las materias sobre las cuales versan los acuerdos. Esto está en discusión. Ahora bien, eh, ¿cómo se se puede, teniendo toda esta esta, esta masa de acuerdos, pensar que ya estamos llegando a una paz o a un momento de paz definitiva y sostenible. Eh, es cierto que hay un no solamente un discurso, sino hay un obrar de orden reformista en Santos. Es cierto, innegable. Ahora bien, hay unas hay unos acuerdos confeccionados que eso ya represente una garantía de cumplimiento Desde el punto de vista no solamente de las FARC, sino de algunos que analizamos el conflicto y los acuerdos, creemos que todavía falta precisamente eh, establecer los dientes, los mecanismos que puedan hacer que esto que se ha firmado se cumpla con la mayor seriedad. Y en esto yo quiero, repito, no ser de tono eh, escéptico, pero necesariamente crítico para recordar que no es la primera vez que se desarrolla o se intenta un proceso de paz, En Colombia tenemos una experiencia, tenemos unas experiencias y a partir de esas experiencias, y no por capricho, es que se fundamenta una visión, un modelo de necesaria aplicación y de contraste para que los acuerdos no queden en promesas y se puedan hoy día verificar en la realidad. No solamente... Los acuerdos en materia social económica, sino estos que tienen que ver, por ejemplo, porque es una condición vida-muerte, es una condición sine qua non del desarrollo de otros pasos, las garantías de seguridad y además la necesaria salida, por ejemplo, de presas y de presos políticos de la cárcel, con una consideración más amplia, no solamente por unos cuantos delitos económicos. Eh, sino con una visión de conexidad del delito político porque en Colombia ha existido un proceso como ha existido acá de criminalización de conductas que son de orden político pero que han sido eh, tratadas con la visión de un derecho penal de enemigo y por lo tanto tratadas como si fueran eh, terrorismo y que no quean no pudieran quedar comprendidas en medidas de amnistía o de indulto sobre eso se está trabajando ahora bien en eh, Hay una serie de, de causas objetivas y de necesidades que el proceso mismo pues está eh, reflejando en La Habana y no solamente en La Habana, sino, lo venía ahora comentando con Cristian unos minutos, que tiene que ver con la necesaria puesta en marcha del otro proceso, que es el proceso con el Ejército de Liberación Nacional. Ese proceso no han dado, está en fase secreta, está en fase exploratoria y si no se verifica ya la entrada en fase pública y el desarrollo de este otro proceso, el proceso de cierre del conflicto armado en Colombia, no va a ser. Ahora bien, de lo que se ha conocido, y es una posición que quiero, y voy cerrando con esto, compartir, es quizá la visión que ahí eh, existe de la necesaria participación y fuerte participación en ese otro proceso que estaría por abrirse de la sociedad civil. Eh, lo que hemos leído, lo que se ha formulado públicamente por la comandancia del ELN, tiene que ver con que la verdadera paz no se vaya manifestando eh, simplemente en papeles, sino en pasos de transformación de la realidad del conflicto, o sea, no hacerlo un ejercicio académico. Y para eso se llama una especie de diagnóstico participativo al conjunto de la sociedad para, la, para que sea ella la que tome el relevo, o se haga presente de manera eh, fuerte, patente, en el escenario de diálogos que se pueda abrir con el Ejército de Liberación Nacional. Esto no contradice, esto complementa obviamente la visión que se ha trabajado en La Habana y para muchos de los temas y de las temáticas, digamos, más complejas o de las problemáticas que hay que abordar, es cierto que nos representa o nos representaría eh, un modelo eh, con unas características, digamos, que nos crean ilusión, que nos obligarían a quien obligan a los sectores sociales y al movimiento popular en Colombia a identificar precisamente esas causas y esos problemas como suyos y a participar de la manera más activa. No solamente en lo que pueden ser, como ya se ha hecho con las FARC, actos de desescalamiento. Por ejemplo, hay un frente eh, que es de la sociedad civil, que es un Frente por la Paz, que ha verificado el cese al fuego unilateral decretado o declarado por las FARC, asimismo que pudiera participar la sociedad civil no solamente en la verificación de ese eventual cese al fuego, que ya en las actuales condiciones tendría que ser un cese al fuego trilateral, bilateral en el sentido de insurgencia, Estado trilateral, porque sería FARC, ELN y Estado colombiano, sería la condición propicia para el avance de ambas mesas de negociación. Con esto quiero terminar, solamente eh, agradecer y alentar para que nos acompañemos. Hay muchísimos retos todavía en La Habana y hay un gran reto que es el inicio de las conversaciones con el ELN. Allí se está con noticias alentadoras, esta semana Naciones Unidas y CELAC ayer mismo van a participar, se ha eh, confirmado en, eh, como cuerpos verificadores del cese al fuego, eso es un gran logro pero es necesario brindar garantías a la sociedad civil. A la sociedad civil, por supuesto, en, en un mar de contradicciones, hablamos de una sociedad civil eh, plural, diversa, y en lo que toca con el movimiento popular, porque es un movimiento popular, un movimiento social, muy eh, afectado por el terrorismo de Estado. Yo no lo quiero poner en otras palabras, en Colombia ha existido un terrorismo de Estado, ha existido una lógica de crímenes de lesa humanidad, y esa lógica hay que atacarla. Si esto permanece, el proceso de paz será un fracaso. No puede decirse que allí hay unas líneas rojas definitivas y que eso no se toca. En algún momento habrá que tocarlo. Muchísimas gracias, Esker Casco. Mi Esker Carlos, Alberto Spectorowski, Zurekine, Seguitu Kodugú. Nazioarteko harreman taldeko zara eta Carlosen esanak aintzat harturik eta bereziki kolombiako bake prozesuarekin jarraituz. Jakinez bertako prozesua ba elkarrezketetan oinarritzen dela eta justizia transizionalare kontutan hartzen duela. Galdera litzateke hori alda eredua bake prozesu batek aurrera egiteko eta gero aditu bezala zure iritziz Eh, a la coproceso batean edo cerquizando arracastados en proceso que funciona todo está seña que vindo por rote bueno eh, buenos días eh, este muchas gracias por la invitación y estar nuevamente aquí en el país vasco eh en momentos eh, críticos y hasta para bien diría yo porque estamos digamos trabajando muy duro todas las partes este para lograr un este un final del conflicto si lo quieren llamar así este de algo que se ha venido dando desde hace varios años y donde hemos colaborado modestamente en la facilitación de todo lo que pueda ser una fin final de, de, de, del conflicto en esta región. Eh, eh, yo, como miembro del Grupo Internacional de Contacto, pero que también participé en, en otros conflictos, eh, o traté, podría decirlo así con claridad, sin vergüenza, también fracasé, este en otros conflictos como en el conflicto este que nos aquejaba en el lugar donde yo vivo este, de Israel y Palestina, este más o menos puedo tener alguna visión Sobre eh, algunos elementos teóricos que conviene este, recalcar y que acá el compañero también los mencionó, especialmente en el caso de Colombia, este, eh, y yo los voy a recalcar desde el punto de vista teórico porque es lo que nos aqueja también a gente que está tratando el asunto teóricamente en forma comparativa de diversos procesos de paz o fin de violencia y hacia dónde llevan. ¿eh? En algunos casos va bien, en algunos casos no tan bien, lo único que les puedo decir es que el proceso de paz fracasado, Proceso de paz fracasado es mucho peor que proceso de paz no entrado. Es decir, cuando uno este, entra en un proceso de paz, tiene que llegar al fin de con una culminación feliz. Eh, y en el marco de entrar en un proceso de paz, Este, hay quizás a veces este eh, un paradigma que en estos momentos se está tratando este desde hace van en estos momentos hace varios años que es el paradigma de la, la justicia transicional y del diálogo que es sumamente importante y en el caso de Colombia ha sido este vital pero a mismo entendiendo lo que el colega acaba de decir inclusive con diálogo inclusive con una cierto entendimiento inclusive utilizando este métodos de justicia transicional todavía hoy este siguen habiendo este peligro de violencia sigue habiendo la violencia todavía En definitiva no ha terminado inclusive si nosotros comparamos el conflicto acá en euskadi con el conflicto de Colombia podemos decir bueno acá ha faltado muchos de los elementos que se han dado en Colombia pero por el otro lado por una de las partes digamos hemos tenido aquí prácticamente cuatro o cinco años de una paz que no se conocía anteriormente es decir del punto de vista de lo que podemos decir violencia este aquí la violencia no es que está en proceso de terminarse la violencia aquí ha terminado y ya dan constancia de eso inclusive los servicios de secretos españoles o los servicios de seguridad o lo que quieran decir decía no hay aquí un problema de lo que por ejemplo teníamos que vivir nosotros en este en israel palestino o de lo que eh, siguen viviendo en Colombia, que son los posibles spoilers. Los posibles spoilers en todo este proceso de diálogo son los que abusan del proceso, de la continuación del proceso de paz, para en esos momentos tratar de romperlo. Es decir, este, cuando uno entra dentro de un proceso de diálogo para ver qué es lo que sucede, y en más si es una sociedad democrática o con tendencias democráticas, evidentemente uno dice, bueno, eh, desde ese punto de vista, la colaboración de la sociedad civil es muy importante, la sociedad civil y el diálogo es muy importante. Es cierto, el diálogo y la sociedad civil es muy importante en los procesos de paz, pero no siempre, y eso no quiero, digamos, este tirar abajo la idea de que el diálogo es importante, pero no siempre, a veces, el diálogo y no siempre, la, la digamos, la sociedad civil crea, colabora con el final o con el proceso el final del final de conflicto a veces puede este eh, hostigarlo es decir para los líderes políticos en un, un en un gobierno democrático eh, unos tiene los partidarios a favor del proceso de paz y tienen los que están en contra del proceso de paz que también en Colombia existen muy claramente en la figura de Uribe, no que está constantemente buscando de alguna forma u otra a ver cómo instigar de que aquí se ha dado un paso demasiado fuerte y entonces vamos a, a tirarla el, el camión para abajo de vuelta es decir Esas, esos son digamos legítimos este, participantes dentro de los procesos porque es un proceso democrático cuando líderes políticos entran en un proceso de paz se juegan este, su destino político muy seriamente por eso nosotros seguimos afirmando que los verdaderos este, los políticos que verdaderamente valientes, son los que entran en el proceso de paz, no los que no los que hacen la guerra. Cuando se hace la guerra generalmente se logra unidad nacional. ¿Por qué sucede eso? Es algo dramático de poder decirlo, pero es que cuando la guerra, la guerra junta, digo, eh, junta el nacionalismo y el nacionalismo tiene un poder, digamos, un poder de, de, de, de, de, de, de juntar fuerzas a veces, a veces en sentido bastante negativo. Cuando un líder político entra dentro de un proceso de paz, sabe ya de antemano que ahí tiene divisiones. Y esas divisiones dentro de la sociedad civil a veces pueden descarrilar el proceso de paz. Es decir, este, hay que tener mucho cuidado con el concepto ese, lo que no quiere decir de que hay que evitar el diálogo. no El diálogo siempre tiene que ser importante y el líder político que entra dentro del proceso de paz tiene que tener la valentía suficiente como para aguantar para aguantar duramente y firmemente las presiones que vienen del otro lado, las presiones que quieren descarrilar el proceso de paz para seguir para adelante. Generalmente esas presiones se dan cuando los spoilers también tienen este eh, elementos que pueden causar violencia, es decir, no solamente alcanza con que uno pueda declarar bueno, usted está haciendo concesiones demasiado duras, entonces hay que volver para atrás, sino también tienen los instrumentos de violencia, los instrumentos para romper ¿Eh? y para crear un mar de fondo constantemente este descreativo para los que quieren crear y seguir adelante con el proceso de paz. Es decir, el líder político que entra dentro de eso este eh, eh, tiene que tener firmeza y seguir para adelante a pesar de los spoilers que de alguna forma u otra quieren descarrilar el proceso. Nuevamente repito, cuando hay veces cuando lo vemos en perspectiva el proceso vasco y sabemos todos que este, falta mucho todavía para lograr lo que nosotros queremos, pero dentro de los aspectos de la violencia, Yo creo que eh, no les tenemos que copiar a nadie, aquí las cosas han andado en los últimos cinco años en ese aspecto, en ese aspecto muy bien y lo estamos percibiendo este neta y claramente en el diario Vivir, acá en las calles de Euskadi. Si esta misma situación las podrían tener, por ejemplo, entre Israel y Palestina, estarían locos de la vida. Si en Colombia llegan a esta situación, estarían también locos de la vida, estarían muy contentos. Eh, lo que quiere decir de que eh, en algunas cosas acá tenemos que este copiar algunos otros eh, movimientos en otros conflictos y en otros conflictos a veces tendrían que eh, ver, no, no digo copiar porque las las situaciones en cada conflicto son diferentes, pero hay una situación acá que eh, nos da un cierto marco de esperanza para que podamos seguir adelante. El hecho de estar viviendo una situación de no violencia en estos momentos, yo creo que es un logro, pero pero sumamente grande, ¿no? Y obviamente que sin ponerle, digamos, este notas a cada una de las partes que Que juega este partido este obviamente que una de las partes eh, eh, se merece digamos el, el crédito por haber este finalizado en forma total y unilateralmente la violencia es decir eso es un punto sumamente importante eh. en el caso este de justicia transicional como decía anteriormente es muy importante el, el, el concepto de justicia transicional y se ha aplicado y se está aplicando muy seriamente en el caso de colombia este quizás acá podría también ser utilizado en digamos en cuestiones de de prisioneros en cuestiones de fin de conflicto en el sentido de poder este de alguna forma este terminar con el asunto de quién este ganó y quién perdió y tratar a, a, a, digamos a los prisioneros como prisioneros políticos en su totalidad y poder liberarlos en algún momento o por lo menos acercarlos este al, al, al, a, la, a la zona del país vasco que eso sería fundamental pero por ejemplo esos conflictos ese concepto de justicia transicional en el caso este palestino israelí por ejemplo no es un concepto que que, que que funciona, no es un conflicto que es tan importante. Es decir, porque en el caso palestino israelí las cuestiones así de que si prisioneros de guerra o no prisioneros de guerra, este el mismo gobierno de Israel no tendría absolutamente ningún problema en este en eh, bueno, acercamiento no quiere decir eh, no no no quiere decir nada en el caso de Israel porque el territorio es muy muy pequeño, pero digamos, inclusive de liberación de prisioneros porque ahí el problema central sería las pautas de cómo está definido el fin de conflicto. Definido el fin del conflicto, si suponiéndose, y es un caso que siempre lo trataba de mencionar con respecto acá, y con respecto a la actitud, hay veces de España, con el aspecto de los prisioneros. Si este, si un gobierno inclusive radical de muy derecha en Israel recibe, digamos, de el, de lo, del órgano que está en estos momentos combatiendo, póngale usted, se llame el Hamas, una petición o un pedido de diciendo, miren señores, estamos de acuerdo con el fin del conflicto eh, y del lado de Israel consideran de que el fin de conflicto, en el, perdón, el fin de, no el fin de conflicto, el fin de la violencia, es, está, es creíble. En ese momento toda la cuestión de prisioneros pasa a segundo plano, inclusive los movimientos, digamos, de las víctimas del terrorismo eh, o las víctimas de un lado del otro este, se superan en cuestiones, yo no les puedo decir si de minutos o de días, pero es, un conflicto, es algo completamente secundario. ¿eh? El asunto de prisioneros luego de que uno cree de que el otro lado ya está, digamos, sellado en la cuestión del de fin de la violencia, no habría en ese sentido ningún problema. Y para España eso es un problema casi vital que me hasta resulta un poco chocante en el asunto este de que cuando se cree que del otro lado eh, el fin de la violencia está perdido, asegurado y sellado y es creíble y afirmado el asunto de prisioneros y el retorno de prisioneros del país vasco tendría que ser algo que cae sin este sin de maduro sin ningún problema sin embargo eso este que el gobierno español este gobierno otro gobierno el que sea lo dificulte es algo que es muy penoso es muy penoso para españa mismo eso sería un paso que tendría que ser de, de humanidad perfectamente inclusive después pasar a otros pasos que la justicia transicional lo podría hacer perfectamente y que en el caso del País Vasco, las condiciones están creadas para que funcione eso justamente porque estamos en el fin de la violencia total. Por eso digo, este los conflictos son un tanto diferentes de uno y el otro lado. ¿eh? No quiero decir de que un conflicto es más fácil que el otro, pero hay conflictos que sus La, la justicia transicional puede funcionar mejor que en otro lado en el otro conflicto que acabo de mencionar la justicia transicional en este momento no funcionaría también pero sí este lo que funcionaría es el caso de tener una visión este clara de cuál es el fin del conflicto eh, de cuáles son las partes qué es lo que cada una de las partes ambiciona y ahí se termina el asunto. En eso es lo que en el conflicto palestino-israelí no pueden llegar a cabo, no pueden no se puede llegar a ninguna conclusión, porque las conclusiones que, o los, los pedidos para fin de conflicto de una parte y de la otra son completamente dispares. Al no haber ninguna posibilidad de juntar esas, esas partes, entonces obviamente que todos los diálogos pertinentes al respecto, no no no cuajan ni pueden darse. Entonces, lo único que puede darse es, digamos, cese de violencia por momento determinado y vuelta a la violencia en otro momento determinado. Y un una suerte de modus vivendi, ¿eh? que es un modus vivendi, este, como yo diría, mucho peor que el que se vive acá, ¿no? Porque es un modus vivendi en donde la violencia este, constantemente está al acecho. En el, en el conflicto con Colombia, aunque menos que ahí, pero más o menos también, por lo que acaba de mencionar el compañero, también está la posibilidad de la violencia, está ahí a flor de piel. Es decir, que este, nuevamente asegurarse de que el fin de la violencia esté ahí sobre la mesa finiquitada y desde ahí en adelante seguir progresando lo otro, es algo que quizás el conflicto vasco pueda enseñarle a los demás. ¿Eh? Es decir, que en la comparación ¿eh? en la comparación de este juego hay muchas cosas que nosotros tenemos que aprender y muchas cosas que ellos pueden aprender de nosotros o de los organismos que han estado eh, siendo parte de este conflicto. ¿Eh? Es decir, este eh, nuevamente y como para finalizar lo, lo, lo, Lo que tengo para decir en este caso es de que tenemos que ser eh, muy cuidadosos y fundamentalmente no por eso mismo todos los que están envueltos en teoría política en el caso de comparación de conflictos, se encuentran con esas dificultades de las comparaciones y de cuáles son los parámetros para comparar, porque cada conflicto, cada situación es un mundo aparte y los niveles de violencia son aparte y por eso mismo digo, este el, el primer paso que es el fin de la violencia, cuando ya no disparan más los revólveres los pistolas las bombas lo que sea eso es tan fundamental es tan fundamental y tan promisorio para lo que viene después a pesar a pesar de que lo que viene después que es el asunto de prisioneros el, todo eso tiene mucha importancia tiene mucho que ver y causa mucho dolor pero piensen siempre piensen siempre y tengan muy en cuenta que el, el, ese elemento que es el fin de la violencia es algo muy muy muy grande muy importante Muchas gracias. Mie esker Alberto. eh zuen galderak iristen zaizkigun bitartean, nik botako dizuete galdera bat. Zatenen Alberto publikoaren galderak iritsi bitarte, nik eingo dizuet dela. Galdera bat emendik, eh, aipatu duzu eta foro sozial honen helburua jendarte zibilaren eh, aktibazioa bultzatzea ere badenez, besteak beste, eh, ez dakit laburrean oso motz esan dezake zuen eh, nola lortu daiteken hori, baote dagoen pauta minim hori lortzeko. Nahi duena ez da dira. No, yo estoy eh, muy a favor de hacer funcionar a la sociedad civil y especialmente este a la, a la sociedad civil eh, interesada en, eh, en que la la fin de la violencia continúe y llegar al fin del conflicto. Por supuesto que sí. Cuando yo menciono de que la, so la sociedad civil generalmente en conflictos está dividida, ¿eh? está de un lado y del otro. O sea, yo estoy a favor de ese diálogo y estoy a favor de que hayan partes de una parte y de la otra. Pero más a favor de que la parte que está este, definitivamente a favor de, este, de que se termine el conflicto y a favor de un diálogo positivo que esa parte se desarrolle este y, se, y sea la más grande de las partes dentro de una sociedad civil, ¿no? Porque la sociedad civil compone a todos. Esta parte, esta parte las que estamos en estos momentos sentados acá, sería que tendría que ser la parte dominante, ¿no? hay que hacer muchas así, hay que hacer hay que hacer mucha política, ¿no? Hay que hacer mucha política, hay que hacer mucho emprendimiento, mucho mucho mucho intención de juntar a las víctimas de todos lados. ¿Eh? tratar de hablar, tratar de col de colonizar el pensamiento en el pos sentido positivo de las del de, de, de sentido positivo de la palabra, ¿no? Colonizarlo en el sentido de este de dar expectativas este para la paz, para el diálogo y mostrar lo que se está viviendo, porque en definitiva lo que se está viviendo este es, es, es el premio de toda la sociedad, ¿no? Que nosotros estemos en este momento pudiendo dialogar acá que las partes dentro del País Vasco puedan dialogar, que se junten cada vez más gente dentro de este diálogo. ¿eh? Y, y no para tener una sola opinión, repito, no para tener una sola opinión, pero para tener por lo menos una idea de que esto que se está viviendo no se puede romper y, y, y seguir avanzando en esto, seguir avanzando en esto. Yo creo que es este muy positivo, todo el trabajo que está haciendo el Foro Social es eh, impresionante en ese sentido, yo creo que es más, este es, es ejemplo si sí, ese ejemplo ese ejemplo para otros lugares ¿eh? este, es un ejemplo que inclusive este me, me interesa para, para, para inclusive para la, la, la palestina israelí el eh, para el conflicto palestino israelí nosotros tuvimos algo parecido que no cuajó justamente porque repito porque la violencia no nos ganó en este esteórum así como están sentados acá estaban sentados palestinos israelíes con diferentes posiciones pero dialogando a favor de la paz y, y lo ganaron los spoilers, o sea, lo ganaron los que los que los que quisieron destruir porque en el momento que hay violencia, este, los que están sentados acá, este, si es que son de una parte y de la otra, en el momento que hay violencia se radicalizan. Uh -huh. eh, eh, no hay no hay vuelta. Es decir, es algo como que es, es muy este muy Muy, muy dado eso, ¿eh? no no hay forma de, de de de romperlo, se radicaliza el asunto. Entonces, el hecho de que se está hablando en, con una falta de violencia total y absoluta es un plus este increíble. Entonces, esto hay que digo, por supuesto que les puedo decir, hay que agrandarlo más y que funcione siempre, ¿no? Va, eh le lengo galdera iritsi zaigu. Ah, vale, esa es esa. Muy brevemente porque me suscita una una reflexión. Eh, y quisiera simplemente señalar un par de elementos, en el caso colombiano, obviamente. Y es que eh, es cierto que el concepto sociedad civil, con todas sus dimensiones y lo problemático que pueda ser, eh, ha sido un concepto asumido o asumible eh, para parte del pensamiento crítico. Podría decir, por ejemplo, para la insurgencia, eh, siendo problemático fue asumido y fue hecha una propuesta desde los años 90. Eh, voy a dar, por ejemplo, quizá fue el primer paso en el que se destacó esa convocatoria a una sociedad civil que en sí misma, repito, era plural, muy, muy diversa, contradictoria, y fue la convocatoria que en el año 1998 se hizo a instancias de la Conferencia Episcopal Alemana y del gobierno alemán, para una conferencia de paz en Maguncia, entre el ELN y la sociedad civil. No existió representantes del Estado, del gobierno. Claro, ya estábamos, eh, yo de hecho participé en, en esa conferencia, éramos cuarenta y tantas personas en representación de la sociedad civil, con muy diferentes posiciones. Allí había empresarios, jefes de los paramilitares, por ejemplo, el que era presidente de la sociedad de agricultores, de los terratenientes, pero había y eh, sociedad civil de abajo, eh, popular, y en ese sentido víctima de buena parte de estos empresarios. Pero bueno, allí estaban, o estábamos, y se intentó un diálogo que evidentemente encontró sus límites, porque no estaba convocado, para bien o para mal, el poder político. Y obviamente, sin el Estado, ¿cómo se va a desarrollar un diálogo eficaz? Pero no se tenía y no se ha renunciado desde entonces, bien sea en las experiencias sociales, de posteriores que desarrolló, por ejemplo, las FARC en, en, en el experimento del Caguán, en el fracasado proceso del de gobierno Pastrana, enseguida de esta conferencia, también el ELN intentó desarrollar una serie de convocatorias. ¿Qué ha quedado como lecciones de todo esto? Es absolutamente necesario que esto no sea solo una discusión de cúpulas, de dos partes contendientes, sino implicar en toda su complejidad y heterogeneidad a esa sociedad civil. Obviamente para nosotros, y hablo desde los sectores sociales, populares, de izquierda en Colombia, eso no va si no hay garantías y por lo tanto es la interpelación constante al poder político para que dé garantías a esa sociedad civil más desprotegida para que pueda estar en esa mesa, que es lo que no ha ocurrido desgraciadamente en Colombia, porque muchos de los que han intentado estos diálogos, en sus localidades, diálogos regionales y llevar la voz de sectores victimizados, sindicatos, movimiento agrario, campesinos, negritudes, indígenas, han sido victimizados. Para nosotros sigue siendo una prioridad. Condiciones de seguridad, de que a esta gente, a los sectores sociales, populares, representantes de esos sectores en lucha, hay que redoblarles sus garantías de seguridad y no significa no significa ponerles una escolta, significa enviar mensajes claros de que esa voz va de ellos es tan legitima y es tan necesaria en el proceso como puede serlo, por ejemplo, la de los empresarios. Eso, eso es lo que quería recalcar. Gracias. Gerreke asko. Galderekin hasiko gara. E, galdera jasotzen ari direnak, pixkat bilduma tegiten ari dira, ez daitezen errepikatu. Orduan, e, Alberto Hau, zuretzako galdera bada. E, batek aipatzen du, e, zuk esan duzula hemen e, violentzia doindarkeriarik ez dagoela ja Baina, e, galdera hau eginduenak eh azpimarratzen du estatuaren indarkeria estrukturalak e, segitu egiten duela, gaur egun oraindik ere Euskal Herrian eta beste batekin lotuta e, bi galdera batean eginik eh ez alda indarkeria kontsideratzen ahal e, preso gaixoak eh vagatibu ba, mantentzea Eh, horrez gainera sakabanaketarekin eh, jarraitzea eta baita ere eh, isolamenduko zigor gogorrekin. Hori ez alda, violentzia? No, no, por supuesto. Kando jo... Yo... Me refería a la violencia, no me referí a la violencia estructural, pero que existe y estoy completamente de acuerdo, claro. Existe una violencia estructural, es decir, a que, lo que traté de decir en definitiva, de que una de las partes este cumplió su cometido del final de la violencia y falta la otra parte eh, que termine con esa violencia estructural. Ahora, en eso estamos, lo que pasa es que para esa violencia estructural puede funcionar el diálogo, puede funcionar el diálogo, y el diálogo político y pueden darse los cambios políticos necesarios para que eso este eh, para que eso funcione, para que esa violencia estructural se termine. No recomendaría, por ejemplo, tratar a esa violencia estructural nuevamente en forma violenta. Es decir, lo que eh, la, la, la, el diario vivir hoy en día en el país fiasco es un diario vivir que ha cambiado muchísimo, pero estoy completamente de acuerdo que esa violencia estructural, que es la cuestión de los prisioneros y quizás más este digamos tanto de la cuestión de lo como se mencionó de la de los de los prisioneros que están enfermos de los prisioneros que se pueden acercar eh, obviamente todos al país vasco que eso es un derecho humanitario de primerísimo de primerísimo orden que se tiene que cumplir sin prácticamente ninguna condición ¿eh? todo eso falta pero eso eso eso es lo que estamos tratando de terminar del punto de vista político no este pero estoy completamente de acuerdo, no, no, en ese sentido de que falta esa parte, que esa es una parte, esa es la lucha política que tenemos que re resolver. Beste galdera batek dio, eh, hau bietako batentzat edo, bientzat, nahi bezala, eh, nazioarteko babesaren inguruan, ez? Zergaitik, eh, nazioarteko organismoek ez dute gehiago babesten, edo ez dituzte gehiago babesten eh, alako bake prozesuak, ez? Eh, la experiencia colombiana también está eh, llena de, de referencias a lo que es la participación de la llamada comunidad internacional, de actores internacionales. Aquí también, y no quiero ser cancino con, con este enfoque, pero obviamente hay que hacer un, un discernimiento ¿no? y ver eh, de qué cooperación y de qué actores hablamos. Eh, porque, no nos engañemos, en la visión del establecimiento colombiano hay un tipo de cooperación necesaria de actores internacionales y la comprenden en su propuesta estratégica de pacificación, que no es lo mismo para nosotros, para quienes desde el otro lado vemos que sí es necesaria la cooperación, que sí es necesaria la presencia de actores internacionales, pero hay que discernir muy bien con qué intencionalidad llegan a acompañar esa mesa. Que día leía yo, y no es sorpresa para ustedes, por el papel que ha jugado los Estados Unidos, que se en la visión histórica de lo que hoy día es la resultante de La Habana, del proceso de paz, se dice que esto no había podido ser sin que se hubiera desarrollado el llamado Plan Colombia, que fue un programa militar militar de los más robustos del planeta, de descarga, estoy hablando de aparato armado, de fortalecimiento, de reingeniería de unas fuerzas armadas en favor de una guerra brutal, y dicen, si no hubiera sido por ese plan Colombia, con la cooperación de actores, principalmente Estados Unidos y otros secundarios europeos, etcétera no se hubiera podido llegar a, esa resu a ese resultado que es la mesa. Para nosotros eso no es cooperación, eso es anticooperación obviamente, eso es destructivo, eso no es en nombre de los derechos ni de la paz, ni de los derechos de los pueblos, ni de los derechos humanos. ¿Esto qué significa? Que sí hay que validar y hay que discernir muy bien esa cooperación internacional. Hoy día, en el proceso de La Habana, hay un, un papel muy importante que han cumplido los dos garantes, Noruega y Cuba, y los dos países acompañantes, Chile y Venezuela. Desde mi punto de vista, y creo desde la visión de todos los que de una u otra manera hemos participado en ese proceso, y asimismo mismo será probablemente en el proceso con el ELN, la presencia de actores que comprendan su papel dentro de un mandato muy definido, respetuoso de la soberanía de las dos partes que están en la mesa, eh, evidentemente no podemos llamarnos a engaños si hay intereses políticos, geopolíticos, estratégicos, pero en este caso, y doy fe, Eh, la de ello la, la el papel cumplido por por Cuba y por Noruega ha sido muy importante como el de Venezuela y chile y eh, probablemente sin la presencia de estos países no se hubiera podido desarrollar y ha habido momentos muy críticos que si no hubiera sido por la gestión de los países acompañantes y garantes no se hubieran podido resolver luego creo que sí es muy importante que Eh, haciendo esa disección y esa aclaración, eh, potenciar el acompañamiento internacional, tanto de representantes diplomáticos, en este caso del Reino de Noruega, de la República de Cuba, como de sociedad civil en Colombia o en el proceso de La Habana, sí hay quienes han llegado en representación de movimiento internacionalista, movimiento de solidaridad, etcétera, pero no hay un dispositivo que les haya articulado, les haya implicado. Quizá, sí hace falta y haría falta para lo que viene, desarrollar ese componente de una sociedad civil internacional alternativa que estuviera acompañando y verificando in situ además el desarrollo de los acuerdos. Yo eh, sí. Bye, bye. Sí, yo, yo, yo, yo recomendaría siempre, este, eh, ya se uniendo un poco a las palabras de, de mi colega aquí, eh, Lo reduciría de que no, no, no confiar demasiado en la, la comunidad internacional. Eh, no solamente porque porque hay muchos intereses en juego, sino que la, la comunidad internacional ve los lugares de conflicto y de acuerdo a los que se pueden beneficiar los, los, los países importantes, digamos, las potencias, entonces eh, se intrometen o no se intrometen, y no siempre intrometiéndose tampoco resuelven nada lo pueden ver eh, muy sencillamente tomando el ejemplo de Irak y de, de Siria y de lo que sea, no pueden resolver absolutamente nada. No pueden resolver tampoco por más intervención que hagan, por lo menos hasta el momento actual, no pueden resolver nada tampoco Palestina Israel que es este, digamos, el corazón o por lo menos una de las partes importantes dentro de un conflicto que puede tornarse en conflicto mundial. Este, con diversas raíces y este eh, en definitiva la, la comunidad internacional hay que tomarla con, con pincetas en el caso actual acá es este eh, obviamente que también la, la, la posibilidad de que la comunidad internacional pueda decir algo diga algo o quiera meterse en este conflicto son este, digamos este las, las posibilidades son muy pequeñas no tiene ningún interés en esto ¿Eh? Eh, yo creo que fundamentalmente por eso lo que quiere decir más que nada y que sería el mensaje eh al pueblo vasco este se diría en inglés you are on your own, es decir, es un problema de que lo tienen que resolver acá acá adentro. Y yo creo que las fuerzas este compitiendo en este proceso dentro del País Vasco este están encaminadas en una lucha política muy seria, muy importante, es muy importante en toda democracia, pero este hay un momento que tiene que ser un momento de superación. Eh, en donde la causa, la causa importante que es el ponerle fin a este conflicto tiene que llevar a las, a las partes importantes dentro del, del, de la sociedad vasca políticas, no solamente sociedad civil, pues sociedad civil entiendo, pero aparte están las fuerzas políticas y la lucha política es muy importante, no se puede tirar pedir, bueno, no, hay sociedad civil, pero la política es la política y nadie la desprecia, todos cada uno tiene en la política su papel para jugar y llega un momento determinado en donde hay que superar las viejas diferencias, que son diferencias son importantes para llegar a un punto en la cual eh con una meta común, que en este caso sería la cuestión de los prisioneros, que sería, en, en fin, terminar con esa violencia estructural, las dos partes a pesar, o las tres o las cuatro partes que compiten dentro del País Vasco lleguen a un punto común, eh, lleguen a un punto común en base a que las necesidades de nosotros de nosotros mismos acá son más importantes que todos lo demás ¿sí? entonces en ese yo creo que llegando a una, una suerte no digo de unión nacional no me gusta la palabra Unión nacional pero llegando a punto de coordinación por lo menos a algunos aspectos yo creo que el, el, el avance puede ser este magnífico y no depender de, de la comunidad internacional Bucacheco azquen galdera Bezela? demora gañando buraco. E, bate galdetzen du e, justizia transizionala begira Kolombiako legislazioan delitu politikoak, hamizia eta bar bilduak daudela, eta hemen e, gai horietan e, ukapen batean aurkitzen garela. Beraz, e, justizia transnazionaleko oinarriak e, jakinez zeintzuk diren, nola egin aurrera hemen e, ba, oinarri horiek gabe. Bueno, es, es, un tema, es un tema harto complejo. En el caso de Colombia, quizá, no creo equivocarme, es uno de los escenarios donde hay mayor literatura y ejercicios de orden académico eh, y especulativo eh, acumulados durante muchos años. Se habló de justicia transicional, fíjense ustedes, En la época de Álvaro Uribe Vélez, con una ley que Uribe Vélez elaboró para sus necesidades de impunidad con sus aliados, los grupos paramilitares, expide una ley que se llama, paradójicamente, de eh, justicia y paz. Esta ley, la 975 de 2005, fue precisamente para propiciar mecanismos de impunidad de negociación, sí, hasta un punto, y de impunidad con esos aliados paramilitares, y se habló desde ese entonces, había ya algunas incursiones, pero desde ese entonces, sobre todo, de la justicia transicional. El tránsito, fíjense ustedes, porque el concepto viene, bien sea de sociedades en guerra que entran a una situación de paz, o de largas dictaduras, ejemplo argentino y otros, que entran a procesos de democratización en ambas, En ambos escenarios eh, se ha usado el concepto de justicia transicional, hacer transición a la paz o hacer transición a la democracia. En el caso colombiano no se trata solo de hacer transición de la guerra a la paz, en el caso colombiano se trata de hacer transición de una democradura, como llamaba Galeano, de lo que llama Javier Giraldo, un sacerdote jesuita, una democracia genocida, porque lo hay en Colombia, a una democracia real. Pues bien, ese concepto se usó, pervirtiéndolo desde el año 2005 y hoy día es el concepto madre desde el cual se ha justificado precisamente todo este tránsito, cómo trazar unas líneas y comprometerse los dos actores en esas líneas de verdad, de justicia, de reparación y de no repetición, esas cuatro columnas. En el caso colombiano ha habido avances muy importantes, está la comisión de verdad que el 4 de junio del año pasado presentó se adopta en uno de los acuerdos de La Habana y que se refrenda ahora el 15 de diciembre pasado. Eh, bueno, hay algunas observaciones críticas, pero es un acuerdo muy importante el de esa comisión que se llama Desclarecimiento de la Verdad, eh, Convivencia y No Repetición. Está la parte de justicia que se adoptó el pasado 15 de diciembre. Y sobre eso, a propósito de la pregunta, yo quiero, eh, por, por honestidad y transparencia, compartir, porque es público además eh, en ese tema mi, mi desencuentro con el rumbo que ha tomado el Acuerdo de La Habana, eh, yo sugerí y planteé públicamente la necesidad de que el movimiento guerrillero y el movimiento social popular en Colombia se peleara antes una ley de amnistía. Esa ley de amnistía hoy no existe. Existe la promesa de una ley de amnistía y existe la promesa, y muy probablemente será cumplida, de que caso por caso instancias en ese sistema de jurisdicción especial para la paz que se creó o se va a crear, revisarán la situación, repito, caso por caso, y podrán aplicar la amnistía. Pero no hay una ley de amnistía general, automática, incondicional, por la cual, o en virtud de la cual, como debería haber sido, salgan ya luchadoras y luchadores populares, guerrilleros o no, de las cárceles. No solamente me refiero a los 1.350, miembros de FARC-EP, sino del ELN y a muchos activistas sociales, campesinos, que en razón del conflicto están en la cárcel, incluso pagando penas más gravosas de las que están pagando algunos guerrilleros, porque algunos campesinos fueron culpados de colaboradores del terrorismo, de terroristas y están allí sin poder luego aparecer en una lista, porque no son parte de, de las FARC. Y creo que ahí Hay unos retos muy serios, repito, porque hay quienes nos basamos en la experiencia y sabemos que el Estado colombiano es muy ducho en incumplir y que era necesario haber peleado y creo que hay que animar y seguir aquí en Euskal Herria animando a la necesaria adopción y puesta en marcha de, una, de unas medidas de amnistía. Que se logren, no lo sé, pero esa batalla es muy importante, no renunciar a ella. Creo que es importante aprender de las lecciones de Colombia, hay avances muy importantes en ese sistema o en esa jurisdicción, hay algunos, hay otros reparos o críticas, algunos ya han identificado que hay algunos mecanismos de impunidad, eh, como recientemente Human Rights Watch y otras organizaciones internacionales han descrito que hay allí en el acuerdo firmado el 15 de diciembre pasado en La Habana, por ejemplo, al haberse eh, quebrado la, la cadena de mando, con lo cual algunos... Eh, Militares responderán por crímenes de lesa humanidad o, o crímenes graves, pero no sus superiores, cuando en el funcionamiento, de la maquinaria de la guerra sucia en Colombia, eso no se hubiera podido llevar a cabo si no hubiera sido con la quiesencia o la, la omisión eficiente de altos mandos militares y políticos. En, en fin, hay varios reparos, pero hay unos aprendizajes. En materia de reparación, creo que en Colombia se están dando, no solamente por vía de algunas de las normativas que ha expedido el Estado colombiano, sino de lo que también se ha, han exigido los movimientos de víctimas y es una reparación lo más integral posible. Y eh, lo que sí, desde mi punto de vista, está desprovisto de, de, de, de, de, de mayores elementos es el tema de garantías de no repetición. ¿Por qué? Esto se explica porque… Desde un comienzo el presidente Santos dijo, hay dos temas sobre los cuales voy a poner líneas rojas. Ustedes en La Habana no me tocan ni el modelo económico ni la doctrina militar. Y es muy difícil en Colombia superar el estado de violación de derechos humanos sin tocar una doctrina en la que se han formado al cabo de muchas décadas miles de hombres que consideran que este sindicalista, que este activista es un enemigo al que hay que acabar de cualquier manera. Entonces, eso… Tardio temprano, habrá que tocarlo. Si no se toca ahora, pues es una de las tareas pendientes que habrá que eh, encarar más adelante. Euskerrek asko. Ba, amaikak amar gutxi dira, etenaldi bat egingo dugu eh, amaikak arte, baina, bueno, lehenago esan bezala biei, ba, mi esker tortza oso haberasgarria eh, izan da. Eta zuei, ba, galderak euskerat zereidazten aldirela, denak españolesa de, eta gero etxuli garda. Eta hori, ba 11etan hasiko gara berriz. Mille esker.